de altísima jerarquía en la provincia, eh, nos empezamos a convocar un poco en forma espontánea los distritos que tenemos desde el año 2005 o 2004 la policía comunal y decidimos efectuar una reunión en la localidad de Los Toltos, donde eh, pasamos un poco la actualidad al sistema de policías comunales y surgió un amplio consenso para defender la continuidad y vigencia de este tipo de sistema. Doctor, si bien entonces el gobernador no lo dijo, ante un trascendido rápidamente reaccionaron los intendentes. Sí, sí, bueno, usted sabe que muchas veces se refrán cuando el río suena, suena, <risa> agua trae, bueno. Claro. Este, más vale reaccionar rápidamente. Claro. Y, y se constituyó un foro político de intendentes de policías comunales que involucra a 50 distritos en la provincia de Buenos Aires, y bueno, eh, se le solicitó al gobernador Daniel Scioli hace un par de días una audiencia por parte de una comisión de estos intendentes para pedirle que este sistema no se modifique o que si se modifica sea dentro de, de su continuidad, que se le hagan algunas algunos cambios porque todo... Toda creación de los seres humanos es perfectible y básicamente el problema que quedó en evidencia es que se necesitan más recursos para destinar a este servicio de seguridad porque hace tres años que los gastos de casa chica no se actualizan. Uh -huh. Ese es el punto fundamental de la problemática hoy día de las comunales y ustedes las reaccción es ustedes qué creen que pasaría si vuelve atrás la policía con el otro no, formato Nosotros creemos que sería un retroceso muy importante uh -huh. y le, le explico brevemente por qué a ver. Eh, las policías comunales cubren el 70% del territorio de la provincia Ajá. nacen donde termina el segundo o tercer cordón del gran buenos Aires y se extienden desde Carmen de patagones hasta Medino es decir, eh, limitando con, con otras provincias, eh, se controlan miles y miles de kilómetros y de rutas vecinales, y de caminos vecinales, uh -huh. que son los caminos de la producción, donde trabajan los productores agropecuarios, los empleados, los peones rurales, los docentes, donde transitan los habitantes de la zona rural, y es este, unánime, estadísticamente, que ha habido una notoria disminución y en algunos casos desaparición de delitos que tenían gran auge cuando eh, estaban las policías distritales. Por ejemplo, piratería de la falta y avenida. Uh -huh. Y esto no es casual. Acá se ha dado un acercamiento entre el poder político, el jefe de policía y los vecinos, eh, teniendo en cuenta que eh, hoy día los comisarios duran 4 o 5 años en su cargo. Mientras que cuando estaba la distrital, a los sumo llegaban a durar un año. Y venían de lugares desconocidos, muchas veces con fojas de servicio no recomendables, con las familias viviendo lejos de la población donde ellos prestaban su trabajo. Y eso no es un dato menor porque la familia también es un controlador social uh -huh. para cualquiera de, de los que tengamos actividades públicas. Sí. Uh -huh. ¿Por porque los hijos nuestros hijos van al colegio con los chicos de los vecinos, nuestras señoras van a hacer las compras con las demás señoras o vecinas de la localidad. En consecuencia, esto es muy importante para aquel que, que pueda llegar a tener alguna tentación de hacer algunos negocios que no son los que corresponden, ¿no? Uh -huh. Y entonces, esto sumado a otra cuestión muy importante que es que el 95% de los efectivos de las policía comunales son jóvenes vecinos de nuestras ciudades, que este, fueron a la escuela Bucetich, que se recibieron y que vienen a prestar el servicio y a hacer su vida en nuestra ciudad. Claro. Con lo cual, tampoco acá hay margen para cosas extrañas. Uh -huh. Y esta fórmula ha demostrado que va de la mano de la baja de los índices delictivos. Yo no quiero decir con esto que en otras distritales, donde se donde se préstamo bien el servicio de seguridad, no bajen tampoco los delitos. Pero lo que sí quiero afirmarle es que cuando nosotros teníamos distrital, Lobos era un desastre en cuanto al servicio de seguridad. Uh -huh. Y desde que pusimos las comunales hubo una baja eh, notabilísima de los índices delictivos. Y esto es consultado en los otros intendentes, es unánime. Ahora, sí, eh, es la doctor, estamos charlando con el doctor Guarnerio, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Lobos, un poco así como vocero, ¿no?, de este grupo de intendentes, por decirlo de alguna manera. Eh, sí, gracias, doc eh, no sé, sí. Doctor, le hago una consulta porque dentro de este grupo, no solo de los intendentes que fueron este a la reunión no sino de, de todo de todo el lugar donde están las comunales hay algún color político diferente al oficialismo algún este, alguna comuna que no sea del mismo color político que la del gobernador que tenga policía comunal bueno esto es esto es otra cuestión muy importante este es un espacio plural ideológicamente uh -huh. le doy un ejemplo el intendente de punta indio un gran persona que yo no conocía, el señor Héctor de Eguice, eh, es de la Unión Cívica Radical. Ajá. Y en el momento que él expuso, dijo que cuando asumió en su cargo de intendente, él estaba en contra de las policías comunales. Pero cuando empezó a ver cómo funcionaban, se volvió un fervoroso defensor y hoy no quiere saber nada con que la comunal desaparezca. Ajá. Uh -huh. También eh, ha ocurrido lo mismo con otros distritos del sur de la provincia que son eh, agrupaciones vecinalistas. Uh -huh. eh, también ha ocurrido lo mismo con una ciudad muy importante del interior de la provincia, que es 9 de julio, que es también de la Unión Cívica Radical, el intendente. Y bueno, tuvimos ahí una charla muy amable, donde también su secretario de Seguridad expuso eh, su adhesión al sistema y su perfeccionamiento, dando ideas muy interesante. Eh, respecto a tener un poco más de acercamiento con la justicia, eh, de hacer alguna reforma a los códigos procesales para que las excarcelaciones no sean tan rápidas. En fin, eh, eso creo que es lo más lo más interesante de todo, ¿no? Uh -huh. que acá eh, no estamos haciendo una política partidaria, sino que estamos hablando de gestión eh, propiamente dicha. Eh, eh sí, sí, perdón. No, no, y Lo que decía que esto le da un valor agregado a este foro, ¿no? Uh -huh. eh, doctor, ¿ya tuvieron algún encuentro con este el gobernador o con alguno de sus representantes para hacer algún acercamiento sobre el tema o el gobernador se enteró por los medios de esto? Eh, bueno, yo creo que el gobernador en un principio se debe haber enterado por los medios. Uh -huh. ah, eh, si bien nosotros le habíamos avisado al Ministro de Seguridad que esta reunión se hacía, Eh, inclusive en los medios ha tenido mucha difusión, sin ir más lejos, en el diario El Día, ayer salió una nota en tapa de este tema. Eh, sí que ha adquirido una importancia relevante, pero nosotros esto queremos ser muy cauto, queremos avanzar con mucho cuidado. No, no queremos que esto se politice de una manera que después se desvirtúe el sentido o el objetivo Eh, nosotros no estamos con este sistema por una cuestión de nombres, uh -huh. sino que estamos defendiendo este sistema porque realmente después de casi 5 años que lo hemos puesto en marcha y que hemos dedicado muchas horas, mucho esfuerzo eh, a vencer resistencias que tenía la comunidad, a, que teníamos los mismos políticos y la, y la misma fuerza policial que siempre se había manejado de una manera encapsulada. Empezamos a, der a derribar esos muros de confianza mutua Y fueron muchas horas, fueron algunos retrocesos, algunos insabores, pero siempre con, con la brújula de tener, eh, apostar a que este sistema funcione. Uh -huh, y, claro. y hoy lo estamos defendiendo porque realmente funcionó. Y, y creemos que todos los distritos en la provincia de Buenos Aires deberían tener el, el sistema de policía comunal. Porque hay, hay otra cosa que seguramente todo cualquier autoridad de, de los pueblos sabe, Y es que cuando existían las policías distritales No era que la municipalidad o muchas fuerzas vivas De los pueblos no colaboraban con la policía Siempre eh, las organizaciones, los ciudadanos y la municipalidad Colaboró con la policía Y estoy hablando de dinero, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay un delito, cuando un barrio ve que un, no pasa el patrullero eh, Le van a reclamar al intendente, no van a la plata al Ministro de Seguridad. Los vecinos van directamente a pedir la seguridad al Intendente. y Entonces el Intendente tiene que de alguna manera, de algún lugar, de algún recurso, de alguna partida conseguir un recurso para solventar los gastos de ese patrullero y darles eh, lo que el barrio le, o los vecinos le están pidiendo. Uh -huh. Y ustedes lo ven como una herramienta mejor, mucho mejor que, que la policía distrital para lograr ese cometido, ¿no? Y sí, porque, porque acá el que le marca las pautas del plan de seguridad que quiere implementar en su distrito es justamente el Intendente Municipal. El Intendente Municipal es el jefe estratégico claro. de la Policía de Comunal. Mientras que el, el, en La Plata es el jefe orgánico, uh -huh. el que le paga el salario, el que le compra el uniforme y el que le da las horas cobras. Pero el que le indica la estrategia a seguir y, a, y ante quién responde el comisario es el intendente municipal. ¿Y usted por qué cree que los intendentes de la oposición, si esto es tan beneficioso, no se suman a la medida? Yo creo que fue una cuestión política. Ajá. Honestamente creo que ahí hay un juego político que eh, apunta a desarticular este, este sistema. Y, y bueno, yo no voy a, a opinar porque en política cada uno elige una estrategia que le parezca la más conveniente para acceder al, al poder. Eh, pero nosotros tenemos argumentos sólidos como para poder defender eh, este sistema, ¿no? Uh -huh. Y creemos que, que no es acertado eh, pedir su disolución. Uh -huh. Doctor, le agradecemos mucho este contacto en la mañana de la radio y seguramente en el futuro tomaremos más contacto, más contacto otra nuevamente un contacto para ver... Eh, este que se resuelve ¿no? sobre esta esta porque es un número importante Eso fueron 42 eh, municipios que se juntaron en pos de mantener la policía este comunal cuando todavía no hay ningún anuncio oficial o sea muestra un poder de organización también y un poder de, de respuesta muy rápido por parte de los intendentes Sí sí y le puedo asegurar que eh, las intervenciones de los intendentes, Porque en un principio nos íbamos a juntar los secretarios de gobierno y de seguridad, uh -huh. hacerlo a nivel este, secretarios que somos los que estamos más en directo contacto con la policía por delegación de facultades que la ley lo autoriza, la ley de creación de las comunales que es la 13.210, dice que el intendente es el jefe político o estratégico de la policía y que puede delegar esas funciones en, lo, en los secretarios cosa que la mayoría de los intendentes hizo. Por eso la convocatoria primero se suscribía a los... Pero, ¿qué pasó? Hubo intendentes que se preocuparon y fueron ellos también claro. a la reunión. Uh -huh. Con lo cual, acá se esto se enriqueció y evidentemente, eh, como usted dice, eh, hubo una respuesta que se fue acelerando. Uh -huh. Así que lo que yo, los intendentes me designaron como secretario de, de coordinación general y de prensa de este foro, Y bueno, ya que ustedes han sido tan amables de preocuparse por eh, dar a conocer esta posición, yo me comprometo también a cuando tengamos alguna novedad sobre pedido de audiencia o sobre cómo sigue esta historia, eh, inmediatamente hacérsela saber. Ahí está, ahí estaremos esperando la, la información. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. ¿eh? No, no, gracias a ustedes y un gran saludo a toda la gente de Saladillo y las otras. Gracias, hasta luego. El Dr. Javier Guarnerio, secretario de gobierno de la Municipalidad de Lobos, allí en esta reunión de intendentes, rápidamente reaccionaron los intendentes, eh, cuando dijeron que no había más policía comunal. Nos vamos a la pausa y a la vuelta el humor aquí a las 106.